Estamos en comunicación telefónica para seguir profundizando lo que está pasando en el país, hermano, con Jorge Víañas. Él es investigador, académico, docente, para bueno que profundicemos un poco sobre esta situación en este periodo de golpe de estado. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Leandro te saluda. Jorge. Hola, buen día. Qué gusto que me llamen. Este, con ganas de conversar sobre lo que está pasando. Bueno, primero que nada, Jorge, queremos saber qué está pasando ahora, digamos. ¿Cuál es la situación en las calles y a nivel institucional en Bolivia? ¿Qué es lo que se sabe? Ya. Bueno, eh, a ver, ahora mismo eh, yo creo que está en disputa eh, si es una salida más autoritaria con un gobierno, digamos, una junta militar que Eh, podía empujar eh, Camacho, eh, que es el, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, que es representante de la gran burguesía boliviana, ¿no? Eh, él ya ha agitado eso, de la salida por una junta militar, y Yanine Áñez, que es una cruceña, que va aparentemente ser la presidenta interina, o por lo menos presidenta del Senado, eh... ...tal vez viabilice eso en términos institucionales... ...entonces un chenco ahí un poco complicado... ...en el que está en juego una salida más autoritaria... ...una, una junta militar civil autorizada por el Parlamento... ...una cosa así... Eh, ...por eso también hay vendetas y, y enfrentamientos en las calles... ...sobre todo en la noche... Eh, ...de ambos bandos, porque también hay mucho malestar en el alto... ...aunque es imposible una, una, un contragolpe, digamos, que vuelva a tomar el poder el MAS... ...por los motivos que voy a explicar después, pero... ...bueno, está en, en, en juego una salida más autoritaria... ...pero también Mesa y otros demócratas de derecha, eh, aunque son muy reaccionarios... Eh, ...no les conviene, eh, pero además tampoco creo que, digamos, sería tan fácil... entonces la otra salida sería una especie de eh, sucesión constitucional, porque han renunciado, bueno, Evo ha renunciado Álvaro García, el vicepresidente ha renunciado la presidenta del Senado, que era una, bueno, una persona del MAS, eh, y entonces por eso es que esta señora Añez, Yanine eh, Añez, que es de Santa Cruz y de aliada, digamos, de los sectores conservadores oligárquicos, Eh, puede ser que sea presidente interina y llame a elecciones en 90 días, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que está en pelea estos dos días. <coughs> Camacho eh, ha pedido que el bloqueo en Santa Cruz eh, eh, mantenga dos días más, cuando ya han conseguido incluso que Evo Morales renuncie, ¿no? Que uh -huh. era el objetivo de, de la movilización. Entonces eso está en juego, una salida o más autoritaria todavía, digamos una junta militar que haga una casa de brujas mucho más grande metan preso, no sé, a todos los ministros, a Levo, no sé eh, o algo así o una salida mucho menos autoritaria que sería una sucesión constitucional hasta la señora Áñez, que senadora y se llame a elecciones eh, no sé, de aquí a 90 días o 40 días, nadie sabe eso ¿no? Uh -huh. Bien Y la, y la situación de Evo Morales, ¿qué se sabe? Porque las últimas noticias que se estuvieron difundiendo era que iban a pedir su captura, digamos, en forma irregular. ¿Qué se sabe al respecto? Eh, bueno, Evo Morales ha sacado un Twitter diciendo que eh, había un policía que había pedido su captura y después parece que eh, se desmintió eso, en verdad. Pero es muy difícil saber qué es lo que está pasando en ese sentido. Seguramente hay muchas pugnas para intentar una sanción grande, detenerlo, otras pugnas para no hacerlo. Es muy difícil saber, pero aparentemente eh, todavía no tienen, digamos, el esquema necesario para hacer eso, justamente, ¿no? no hay Está todo en desbande, no hay gobierno, no hay quien designe a los comandantes de la policía, del ejército, etcétera. Entonces, eh, bueno... Eh, Aparentemente está eh, en el Chapare, en, en Chimoré, eh, digamos, eh, no sé, viendo qué va a pasar, digamos, ¿no? Eh, y tratando de, bueno, ha mandado un tuit también dice, agradeciendo que se lo ha apoyado, etcétera ¿No? Eh, pero no no no hay una certeza de que se lo está yendo a detener, ¿no? Eso no... Al menos hasta donde se puede saber aquí, eh, no está pasando, ¿no? Uh -huh. Pero podría pasar cualquier momento, depende de esta pugna que ahorita hay entre la derecha más, digamos, eh, autoritaria y militarista y, y religiosa, etc. Eh, y la derecha que quiere solo elecciones y no hacer una casa de brujas, digamos, monumental, ¿no? Uh -huh. Pero sí se han detenido, por ejemplo, a, a, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, al ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, digamos, se los ha detenido anoche, ¿no? Uh -huh. Están deteniendo a algunas personas, digamos, ¿no? A, bueno, a, no, no, tampoco no es masivo, eh, bueno pero puede volverse en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, eso. Bien, estamos hablando con Jorge Vianja, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Jorge, eh, ¿quiénes son las personas que se manifestaron en las calles, eh, quienes llevaron a cabo estos hechos de violencia? ¿Cómo describirlos? ¿En ¿Qué parte de la sociedad pertenecen eh, de Bolivia? ¿Cómo describirlos? Mira, esa es la cosa más eh, complicada, pero además eh, apasionante y triste de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, a mí me parece que obviamente es un golpe de estado, digamos, pero con unas características muy complicadas que voy a eh, definir. El gobierno también casi se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? Eh, voy a tratar de explicar eso. Entonces, ¿eh, ¿qué ha pasado? Que... ...a ver... Eh, ...digamos, ha habido una énfasis... ...desde el 2010... Eh, ...el problema de... ...había un gasolinazo el 2010... Eh, ...que se retrocedió... ...hubo el mal manejo del conflicto del tinnis ...bueno, y muchas otras cosas... ...que te muestran ya una... una ...un itinerario... ...que gradualmente se fue convirtiendo... ...en conservador... ...o por lo menos muy... muy eh, eh, ...digamos, eh, incapaz... ...de dar respuesta a los grandes problemas... ...entonces... El 2016 ya entramos en un impase porque después de una elección nacional, seis meses después, se llama un referéndum para tener 10 años más de poder y se pierde esa elección. O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer un referéndum para tener 10 años de poder? ¿Me entiendes? Uh -huh. este Y ahí entonces se... Eh, ...se perdió pues, porque se volvió un plebiscito... ...Evo versus todos los demás... ...y qué iba a pasar, iban a ganar todos los demás... ...entonces lamentablemente... Eh, ...ganaron todos los demás... ...en el 21F... ...del de 2016... ...Evo Morales perdió por muy poco, pero perdió... Uh -huh. ...y lamentablemente... Se, ...se siguió en este extravío... ...digamos de no retomar... ...hacer una autocrítica, etcétera... Eh, ...porque por ejemplo Chávez... ...perdió un referéndum en el 2007... Eh, 14 elecciones seguidas había ganado y el 2007 pierde una elección eh, la misma que aquí se pierde en 2016 y Chávez aplica una estrategia la mala como quieras pero de un republicanismo plebeyo popular, de amalgamar desde las clases de profundizar el proceso de construir poder popular de eh, desde abajo hacer las cosas y el 2009 gana en un referéndum Eh, ...la posibilidad de una nueva reelección Chávez... ...esa metodología es todo lo contrario... ...de lo que se hizo acá... Uh -huh. ...acá lamentablemente ya era un desvarío... ...querer eh, no ver tener... ...después del 2016... ...la elección nacional... ...querer tener otros otros cinco años más de poder... ...pero la reacción frente a eso... ...cuando se pierde es peor que esa intención... ...y entonces se lo hace entrar por la ventana de Evo Morales... Y se, no con un derecho humano a la reelección, etcétera, este, creando ya incluso desmoralización en gente del MAS, que incluso sí quería y entendía la necesidad de que Evo Morales sea candidato, etcétera, pero la gente del MAS decía muy claramente, pero no así, hermano, o sea, no no podemos hacer así las cosas. Uh -huh. Y en el desvarío del 2016... Llevó ya a un impasse total el, el 20 de octubre del 2019, ¿no? Mm -hmm. Que se siguió la misma lógica de una especie de artilugios de abogados en vez de ir hacia las masas, movilización de masas, poder popular, este construcción desde abajo, ¿no? Todo era tinglados del poder y que el PIB crece 5%, que el PIB crece, que el PIB crece con toda una teoría completamente economicista de creer que mientras el PIB crece eh, no hay posibilidad de una gran crisis política, ¿no? O sea, uh -huh. una visión tan reduccionista y tan eh, fuera de la realidad y con respuestas políticas tan desatinadas desde el 2010, 11, 12, en el 16 ya casi completamente perdidos y el 2019... Bueno, fue ya el acabose, ¿no? Uh -huh. Pero es muy triste y es lamentable porque teniendo una mitad casi de la población apoyándote hasta ahora, se cometen esos gravísimos errores políticos, ¿no? Había incluso un altísimo funcionario del Estado que decía eso. Mientras crees que el PIB aquí no va a haber ninguna crisis, esa era no entender nada de la historia de Bolivia, ¿no? A la gente no le interesa si el PIB es 80% y es que... Te ...que tú no estás manejando desde el punto de vista popular el poder... ...desde el punto de vista de construcción de eh, movilización de masas, etcétera... ...se te complica. Entonces voy a la, a la respuesta de tu pregunta. Lamentablemente en La Paz, cuando hubo el motín policial... ...ya no había nadie quien defienda al MAS en La Paz. No había masas que salgan a movilizarse por el MAS en La Paz. Porque se había tenido una política... ...digamos así, de adulación a las clases medias, de descuido de la salud, de la educación... ...por ejemplo, la, la salud recién en el 2018 se hizo el seguro único, único universal de salud... Eh, ...y gratuito, etcétera, y entonces había un impasse muy grande... ...porque por un lado, digamos, eh, a ver, eh, teníamos un gobierno interesantísimo... ...de unas reformas progresivas entre el 2010, 2005 y 2010... Pero desde 2010 al 2018, 2019, un gobierno que ya prácticamente no había logrado movilizar a las masas, o sea, no había podido construir poder popular, se había confiado en artilugios tecnocráticos, crecimiento del PIB, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, digamos, vino el motín policial y casi, casi, casi que se cayó como castillo de naipes uh -huh. porque lamentablemente la estrategia de poder digamos, clase mediera que se usó para este manejo del poder desde el 2016, 17, 18, en especial, hizo que cuando hay un motil policial no haya nadie quien defienda al gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, habían lamentablemente, eh, una incapacidad de resolver como siempre se resuelven las cosas en Bolivia, que es con maximalismo de masas. Bolivia es un país de maximalismo de masas desde Tupacatari, desde antes que exista Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Que fue realmente una combinación entre, un, digamos, un golpe de Estado, una agitación desde la derecha, pero los enormes errores que se cometieron hicieron que también el gobierno se cayera como un castillo de naipes. Uh -huh. Porque en Bolivia se define con movilización de masas, con presión de masas. Uh -huh. Y lamentablemente sí había ya acumulado una cantidad, digamos, de... El malestar las masas opuestas que lograron hacer relativamente una movilización de masas uh -huh. en Santa Cruz era masivo pero no podían tumbar al gobierno todavía, entonces trasladaron esa movilización de masas hacia La Paz, ayudados digamos, a ver, en La Paz no había nadie que tumbe al gobierno, pero no había tampoco nadie que lo defienda, entonces el, eh, el motín policial de hace unos días terminó de zanjar esa cuestión ¿no? Uh -huh. Eh, y ahí se vio claramente que era muy difícil, eh, digamos, eh, sostenerse en el poder. Porque, por ejemplo, después del motín policial, aparentemente se intentó sacar al ejército, pero tampoco se podía sacar al ejército. Entonces, bueno, eso hizo que se ten, terminara de caer el gobierno, ¿no? Jorge, te no tengo sé, una, si te una pregunta. pregunta. Hola, ¿me escuchas sí la central obrera boliviana le pide la cob le pide la renuncia dievo morales qué opinión te merece qué reflexión haces acerca de esto claro ese es un tema muy grave porque lo que pasa es que a ver hay una hay una gran digamos distancia entre los dirigentes de la cob de la laccb etcétera respecto de sus bases no Eh, de las grandes organizaciones y es porque ha habido una relación muy compleja de tutelaje una relación con el estado eso es lo que no logramos analizar bien digamos desde el estado cuando hay digamos ciclos estatales hay se empieza a dar esta distancia no entre dirigentes y, eh, y masas y digamos gente de base no entonces lamentablemente la co ha ido dando tumbos pues Eh, por ejemplo, apoyaba al gobierno, después ya no apoyaba, después vuelve a apoyar, después ahora pide la renuncia, pero eso es a nivel de los dirigentes, ¿no? La base sabe que no podemos llamar a tumbar a este gobierno y que hay que apoyarlo, aunque ya hay muchas cosas que son muy conservadoras. Pero lamentablemente los dirigentes están en otras referente a la gente, ¿no? Referente a sus bases, como se dice en Bolivia. Sí. Uh -huh. Jorge, eh, retomando lo que acabas de comentar sobre esta relación entre el Estado y la clase media, eso que vos comentás en realidad uno lo observa en en el resto en muchos de los países de Latinoamérica, pa, eh, es decir, gen, eh, personas que estaban bajo la línea de pobreza, aparecen gobiernos progresistas que, bueno, generan una distribución de, de renta más equilibrada. Entonces, estas personas que estaban en la clase baja ascienden a la clase media y de repente, bueno, exigen, tienen privilegios, exigen algunas cuestiones y salen a las calles manifestándose contra esos gobiernos progresistas eh, a tal punto que en casos como Argentina y Brasil no no se ha observado una... ...desde los gobiernos... ...ese trabajo popular de base... ...como como ocurrió en Venezuela... ...vos has, est has estado escribiendo esto sobre... ...esta relación de esta cuestión de la clase media en Bolivia... ...que en realidad uno lo ve... ...en muchos países de Latinoamérica... Ese ...es el punto clave... ...exactamente, o sea... ...lamentablemente si tú no haces una conducción... ...política de las transformaciones sociales... ...tú eres el que vas a crear... a ...tus propios sepultureros pues... ...y eso no te puede eximir... ...el que tú digas que eres parte del Estado... O sea, el problema es que justamente el Estado o la gente que está en el Estado, que es parte de un movimiento popular o como quieras llamarlo, progresista, necesita dar respuesta a eso, pero no pues puramente desde una cuestión formal. Ese punto es clave, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ¿por qué incluso ahorita Venezuela es un referente importante? Porque Venezuela sí ha construido, este, referencia. Por ejemplo, viene el golpe de Estado el 2002, uh -huh. y en Entonces las masas lo sacan a Chávez de, de la cárcel, o sea, estaba preso en una isla y obviamente ayudado del ejército, etc. Pues las masas lo sacan, de la de, de, digamos, eh, impiden el golpe. Y ahí viene un proceso de radicalización, radicalización que no era perborrea, era construcción, aunque sea más o menos, de poder popular, de los CLAP, de los círculos bolivarianos, de las comunas, que ese es el único método revolucionario, construir las tendencias de autoorganización social. ...las tendencias de autogobierno... ...aunque sean mínimas, aunque sean larvarias... ...porque ahí es donde se... ...broquela, se amalgama la sociedad... ...para impedir golpes... ...para profundizar el proceso, etcétera, etcétera... ...entonces... ...y bueno, Chávez... ...el 2009, también... ...el 2007, entre 2006 y 2007... ...lanza una gran reorganización organizativa... ...y fundan el pcv ...que eso no es poca cosa... ...se puede criticar esa media, lo que sea... ...pero era un proceso muy diferente una gran organización organizativa, pero además lo que te digo, pierden el referéndum el 2007, pero les vuelven a ganar en cancha, el 2009, con un nuevo referéndum en el que ganan. Entonces ahí tú tienes legitimidad, y aquí lamentablemente eso es lo que se ha ido perdiendo, ha habido una incluso una cierta desmoralización de esa buena mitad de gente que sigue apoyando al MAS, pero que ya lo ve como, hijo, así no se hacen las cosas, hermano, así no, así no y así no. Y era contra esa visión formalista, clase mediera, este burocrática de sostenimiento del poder, ¿no? No era un proceso en el que se estaba construyendo poder popular. Como te digo, ¿por qué se cayó? ¿Por qué, ¿Por qué no pudimos impedir el golpe en La Paz en eh, ayer anteayer? Y hace tres días. ¿Por qué? Porque no había nadie quien salga a movilizarse por el gobierno en La Paz. Uh -huh. ¿Y eso por qué ha sido? Porque hemos descuidado, hemos erosionado la construcción de movilización de masas, de poder popular, de arraigo desde la base, no en la retórica y en verlos en la tele, sino en trabajar en los barrios, movilización permanente de bases. Zabaleta, no sé si sabes, es un... ...teórico boliviano... ...que ahora tiene alcance... ...bueno, lo han revivido... ...latinoamericano decía eso... ...los únicos gobiernos que logran... ...resistir a los embates del imperialismo... ...son los gobiernos que movilizan a las masas... ...y en Bolivia no se ha movilizado las masas... ...y cuando se ha intentado movilizar las masas... ...si sí era tarde... ...y ese es un gravísimo error político... ...que no nos deja ver... ...la pura idea sola y abstracta del golpe... ...si sí hay un golpe... ...pero el problema no es el golpe... ...solamente... El problema es que los desatinos, los extravíos, la visión clase mediera del poder y su manejo durante 6, 8 años ha hecho que el gobierno lamentablemente también se caiga como un castillo de naipes. Uh -huh. No sé si se entiende. Sí, se entiende. De hecho se le ha criticado algunos sectores de izquierda a Evo Morales el hecho de que haya renunciado y no haya empujado al pueblo a organizarse, a, a impedir el golpe. Pero un poco lo que decís, me parece que es un pueblo que... Eh, en el trayecto de la gestión de Evo Morales, no no ha sido formada para movilizarse, para encarar un golpe. Entonces, a lo mejor, si Evo Morales eh, incentivaba eso, que haya una revuelta, eso oh, iba a generar un mayor derramamiento de sangre que no sé si iba a valer la pena. Entonces, como que también estaba esa situación. Exactamente. Ejemplo, en los últimos tiempos salió un decreto en el que se autorizaba, eh, digamos, o sea, había todo un... ...proyecto de expansión de la frontera agrícola... ...que prácticamente era una alianza... ...con los sectores de la élite cruceña... ...que son los que le dan dado el golpe de Estado... ...o sea... ...entonces ¿qué pasa? Que lamentablemente... ...se ha confiado... ...más o menos lo que tú dices... ...de que no iba a venir nunca este día... ...y los revolucionarios que estamos en la calle... ...y que no somos ministros... ...y que estamos viendo lo que pasa... ...y tomamos minibús y cambiamos pañales... ...sabemos que está pasando... Y el gobierno creía que este día nunca iba a llegar. Y la gente que estamos en la calle sabíamos que seguro iba a llegar. Y entonces hemos llegado en el peor momento, porque estábamos completamente desmovilizados, con el peor motivo, que era casi solamente defender eh, al gobierno de que no se caiga. O sea, ya no había, por ejemplo, la movilización que hubo entre el 2008 y el 2009, era una movilización exactamente al revés que esta. Era una movilización que tiene un proyecto de transformación estructural. Estábamos defendiendo la aplicación de la constituyente y la transformación de las estructuras políticas. Había el proyecto de la nacionalización. Había un proyecto de transformación de la sociedad. Eso estábamos defendiendo. Entonces, no sé si me entiendes. Hemos legado a este momento. En el peor momento que el gobierno creía que no iba a pasar y nosotros sabíamos que seguro iba a pasar. Uh -huh. Y entonces ya era un problema de un extravío absoluto respecto a cómo funciona la lucha de clases. Ajá. Uh -huh. Jorge, lo último para preguntarte. Eh, estuvimos comentando un poco la situación que se está viviendo en América Latina. Pasamos de la liberación de Lula a un golpe de Estado. Antes estuvimos hablando de Chile. Antes estuvimos hablando de, de Ecuador. Bueno, también están ocurriendo movilizaciones en Haití, en Honduras, en todos lados. Es como que estamos viviendo un momento muy, muy cambiante a nivel latinoamericano y que... Genera, no sé, entre alegrías, tristezas, preguntas, dudas. Eh, ¿Cómo describirías vos mismo esta situación que estamos viviendo a nivel continental? Sí, lo que pasa es que se hacen análisis muy no superficiales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo de Chile, ¿cómo lo puedes leer? Y yo lo veo como espejo de Bolivia, ¿no? O sea, Pinochet era un dictador que sale de la dictadura con un apoyo casi de la mitad de la gente. El tipo era senador vitalicio hasta que se muere. Hasta ahora, hasta hace poco, hay apoyo masivo de la gente. en su ¿Qué, qué tienes en su escudo? ¿Por la razón o por la fuerza? ¿Qué quiere decir eso? Que es una sociedad que tiene básicamente en su estructura, en su relación de eje estatal o ecuación social... ...una lógica muy autoritaria, es una capitanía intrascendente del virreinato del Perú... ...que se modeló ya no sólo alrededor de lógicas del, del Estado, sino alrededor de lógicas del ejército... ...es una sociedad autoritaria al máximo, pero no es porque la gente es mala ni nada de eso... ...sino porque tiene un momento constitutivo, una lógica de articulación de la sociedad... ...desde hace cientos de años, desde antes que aparezca Chile como una sus ciertas mm. dinámicas y el autoritarismo estatal, eso era Pinochet. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes, después de que sale la dictadura, eh, 30 años para que la gente despierte, por suerte en los últimos 6, 8 años, han ido despertando y en las últimas semanas ha estallado. Pero es exactamente lo opuesto de Bolivia. En Bolivia hay un eje estatal en el que el maximalismo de masas se impone, incluida este golpe de Estado que fue más o menos apoyado por sectores de masas derechistas, derechizadas, por el descuido del gobierno. Yo uh -huh. no sé si me entiendes, o sea, hay países que tienen un referente de, de construcción y de dinámicas que son fundamentalmente autoritarias y estatalistas, como Chile, es la Prusia de Latinoamérica, y por eso ha tardado 30 años en que estalla el neoliberalismo, y Bolivia es exactamente lo opuesto, en Bolivia casi siempre las lógicas, las dinámicas y la resolución de los conflictos se da a partir del maximalismo de masas que también es desde hace cientos de años, y, y... eso la gente no entiende, pero Porque hace análisis coyunturalistas, elige un fetichito para aferrarse, el Evo es un maldito o el Evo es el santo. Y entonces no llegamos a, a entender realmente ni siquiera lo que está pasando y menos qué cosa hacer respecto a una re realidad. así porque lamentablemente no hay una combinación de teoría y militancia que logre dar cuenta de estas cosas y lo vuelva acción práctica jurídica que impida golpes, política a la gente, construya poder popular, que es lo que hacen los ciclos estatales, el, el, el ciclo estatal brasileño también, ¿por qué renunció Dilma? Y en México, ¿qué está pasando? entonces No sé si me entiendes, eh. uh -huh. Perú y Colombia igual, siempre han sido con Chile, el bastión de los sectores más conservadores, no era casual que eh, Perú sea el, el, la capital del virreinato de, del Perú, y Colombia sea el capital del virreinato de Nueva Granada, Uh -huh. Y eso es pues el trenzamiento de lógicas coloniales y capitalistas que las hemos reproducido en el ciclo estatal, lamentablemente, bajo la forma de conducción de procesos progresistas que no querían tocar los elementos centrales y las estructuras más neurálgicas de esas lógicas coloniales y capitalistas. Uh -huh. Jorge, te agradecemos mucho por la comunicación. La verdad que ha sido, me parece, una entrevista muy fructífera. Eh, y bueno, mandamos toda la fuerza posible para lo que, está, lo que se está viviendo allá y esperemos que lo que se esté viviendo en Bolivia se, se solucione de la mejor manera posible. Listo, hermano. Muchas gracias. Oye, vamos a estar nosotros también aquí, cuando quieran. Ojalá haya servido para la audiencia, para ustedes, compañeros. Un fuerte abrazo y yo quisiera acabar diciendo eso, ¿no? Uh -huh. Sí es un golpe de Estado, pero no hay que eximirnos de nuestras propias responsabilidades, de nuestros gravísimos errores, porque si no los vamos a seguir cometiendo en Chile, en Bolivia o en Argentina. Uh -huh. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. ¿eh? Un, un fuerte abrazo, compañeros. Nos estamos viendo. Jorge Diaña, catedrático docente de la Universidad Mayor de San Andrés, dándonos este su, su mirada sobre esta situación que estamos viviendo en Bolivia, que bueno, como habíamos advertido, eh, obviamente que estamos en una situación de urgencia, un golpe de estado per se, pero eso no quita que a lo mejor podamos profundizar y problematizar algunas cuestiones a la hora de, bueno, por un lado de buscar soluciones y obviamente de, de evitar que estas cosas ocurran más allá de las influencias imperialistas.